Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Bien, la comunicación ahora es con quien desde hace unos días ocupa el cargo de presidente Adrinao, con el ex legislador Pablo Abdala. ¿Cómo está Abdala? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto de conversar con ustedes. Le tengo que reconocer que no no dejó de tomarme de sorpresa su nombramiento ni nada. Yo a usted lo lo imaginaba ya desde desde el día de las de, del balotaje, donde se confirmó una semana después que bueno que el Partido Nacional iba a ser el partido que iba a estar al frente del gobierno de nuestro país. Yo automáticamente yo a usted lo veía en la cap. Sí, bueno, yo porque, que porque usted que... ya estuvo en el directorio de ANCAP, porque es un nombre que además aunque dejó de ocupar el cargo en ANCAP, siempre lo lo tomé como una una referencia y me, me, me consta que usted siempre se se se ocupó de ese tema y bueno y no no dejo de, de, de reconocer que me sorprendió un poquito que esté en el INAU cómo cómo se dio este proceso. Debo reconocerle que a mí en, en su momento y al inicio también me sorprendió. Ah, por supuesto bueno. tampoco estaban mis planes, uh -huh. pero el gobierno, con la debida anticipación, por supuesto, me sorprendió haciéndome este honor, porque realmente yo lo tomo como un reconocimiento. Entonces uh -huh. se me transmitió que, que, bueno, que después de haber hecho una valoración y una evaluación de las distintas posibilidades, entendió que era conveniente que yo me hiciera cargo ...este organismo, por lo menos en la condición del presidente del directorio... ...naturalmente, las jerarquías del directorio en su conjunto... ...pero la presidencia del directorio obviamente implica una responsabilidad mayor... ...y bueno, y por supuesto lo tomo como una distinción... ...y estoy muy contento, realmente, bueno, llevo tres semanas en el cargo... ...es un organismo de enorme importancia... ...yo ya lo sabía, también debo decirle que esta materia tampoco me resulta... ...completamente ajena, ni mucho menos... Porque no se olvide que acá hay una cuestión muy vinculada al derecho, a los derechos. Yo claro. soy abogado, tengo formación uh -huh. jurídica, uh -huh. y acá lo que tenemos que garantizar es que se cumpla un código, que es el código de la niñez, que se cumpla uh -huh. plenamente. Y también es cierto que en estos años parlamentarios, eh, por supuesto que en el Parlamento tenemos que ser selectivos, no podemos estar en todos los temas, es cierto que yo trabajé mucho en el área energética, como usted lo recuerda, pero también en el en el ámbito de la comisión de desarrollo social que es la que tiene vinculación con las políticas de infancia durante todos estos años he estado integrando esa comisión y y bueno y de hecho bastante cerca digamos de, de esos asuntos que ahora me toca analizar desde o encarar desde el otro lado del mostrador qué inau encontró Unidao, como le decía, muy grande, de enorme envergadura, que administra un presupuesto muy importante de 370 millones de dólares por año, que tiene una presencia territorial muy muy amplia en todo el país, naturalmente, con 140 centros de 24 horas, con eh, cientos de proyectos de gestión directa o de gestión por convenio para la atención a la primera infancia, a la, la infancia y la adolescencia. Eh, atendemos todos los días a más de 90.000 mil personas en forma directa o indirecta esto le da la pauta de, de la importancia de este organismo y obviamente eh, más allá de los aspectos presupuestales yo diría yo que los temas vinculados con, con con la envergadura administrativa del organismo están en relación con con el cometido esencial y con el servicio social que existe que presta que está referido a a alguna parte de, de los sectores vulnerables de nuestra sociedad. ¿no? Más allá de la sensibilidad del tema del de INAO en sí, siempre el INAO eh, ha sido noticia muchas veces por por cosas no, no necesariamente que tienen que ver con su funcionamiento, sino por el contrario con algún tipo de distorsión, ya sea con los chicos internados, ya sea con el personal, ya sea por situaciones, eh, digamos, comprometidas que, que se han dado en las instalaciones de algunos lugares del país. Eh, cómo cómo cómo ves esa realidad de puertas para adentro. Bueno, es cierto, es cierto. Por supuesto que hay situaciones conflictivas, complejas. Enfrentamos muchas veces situaciones de, de chicos y chicas que, que llegan al instituto, obviamente a partir de, de la ruptura de un vínculo familiar, en el marco de una situación de desestructuración estructuración familiar, en condiciones personales muy muy especiales, muchas veces con problemas de adicción. Y bueno, y a todo eso debemos abocarnos en cuanto a la, a la atención de estos menores. Es decir, en el caso de, de los centros de 24 horas, obviamente son las situaciones más complejas porque allí eh, estamos eh, en el marco de, de, la, de la internación de un niño, de una niña, de un adolescente, muchas veces por orden judicial, repito, como consecuencia de situaciones de desamparo, de desprotección si se quiere, ese es el ámbito de la de la mayor emergencia que presta el organismo a estas a, a estas personas, a estos chicos y a estas chicas que que no tienen familia o que eventualmente han sido desvinculados de su familia porque es lo que correspondía a, a su a su interés y a su y a su mayor mayor y mejor protección, pero obviamente tenemos que trabajar para que ese no sea el destino final de estas de estos niños porque eh, no debe ser el destino de ninguna persona vivir en en una en un centro o en un hogar del Estado en tal caso el hogar del Estado tiene que ser el ámbito repito para garantizar los derechos básicos no el derecho a la vida el derecho a la educación a la alimentación a la salud después tenemos que trabajar que por supuesto nunca es fácil y no siempre se logra eh, y seguramente tenemos un déficit grande en eh, vincular o volver a vincular a esa persona o a ese a ese niño a ese adolescente con un con un ámbito familiar con un núcleo familiar a través de los programas de de acogida, de acogimiento familiar, a través del mecanismo de las adopciones. Eh, todo eso está vigente, pero desde luego, eh, muchas veces las necesidades y, y, y la demanda es mucho mayor que las posibilidades y, y que el éxito que tenemos en, en los resultados. Hay que asumirlo con toda claridad, porque la, la sociedad es muy compleja y se nos hace cada día más compleja todavía. Adalia, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo le va? Ah, ¿qué dice? ¿Cómo anda, Ricardo? Muy bien, muy bien. Eh, tuvo tiempo de entrarle a fondo justamente a las entrañas del INAU, conocer a fondo lo que es el INAU, había cuenta de que bueno, a todas las instituciones, a todo el país, a toda la sociedad se nos vino encima lo de la lo de la pandemia por el COVID-19. Bueno, estoy haciendo las dos cosas a la vez. Uh -huh. Sin duda me tocó asumir y le agradezco la pregunta porque me da pie para decir lo siguiente, me tocó asumir en un momento de absoluta excepcionalidad, que es esta emergencia sanitaria en la que estamos, respecto de la cual el INAU no solo no es ajeno, sino que nos afecta directamente, y nos ha obligado a actuar y a tomar medidas muy concretas de carácter excepcional. Uh -huh. En el ámbito de los centros de 24 horas que yo hacía recién referencia, eh, desde luego que allí tenemos... Un riesgo, o hemos venido administrando un riesgo evidente, porque en la medida en que aparezca un foco de coronavirus en un centro de 24 horas, que hasta ahora por suerte no ha ocurrido, hemos tenido sí casos sospechosos, pero que después resultaron negativos, pero el, si eso llega a ocurrir, que puede ocurrir en cualquier momento, genera una distorsión muy grande, uh -huh. porque obviamente así está el riesgo de contagio de los demás niños, del personal que trabaja en esos centros, entonces ya definimos, un protocolo con con salud pública un protocolo de actuación la forma de hacer el aislamiento eh, tenemos naturalmente también que tener para esa eventualidad los recursos humanos disponibles como para reemplazar a los equipos que están actuando en cada lugar porque eventualmente por razones de contagio o de prevención del contagio puede darse la cuarentena obligatoria de los que tuvieron en contacto con un con un niño infectado por ejemplo y bueno y eso nos ha obligado precisamente a A, a reclutar, llamémosle así uh -huh. eh, recursos humanos que están a la orden por si hay que armar un equipo de, de urgencia en algún lugar, en algún punto del país, eh, hemos relevado cada uno de los centros con nuestros directores departamentales para ver en cada lugar cómo llevar a cabo el aislamiento porque no todas las estructuras edilicias son iguales, en algunos casos hay espacio como para para llevarlo a cabo en otros no, por otro lado en los centros de tiempo parcial que son la enorme mayoría y allí asisten decenas de miles de niños y niñas eh, estamos en un régimen similar al de enseñanza primaria, es decir, los chicos están en sus casas porque en este caso tienen familia y el INAU por supuesto mantiene el vínculo con ellos primero a través de la alimentación, todos los que lo han solicitado diariamente estamos eh, dando el servicio de, de, de, de almuerzo y merienda o de desayuno y, y almuerzo según los casos y hay un seguimiento estrecho de nuestros equipos para no perder contacto con con esos niños, para, para estar en contacto con sus familias. Es decir, todo esto nos ha planteado obviamente una una especie de reestructura de, de emergencia o de reorganización en la función que por ahora se viene cumpliendo, por suerte... En forma muy satisfactoria. Eh, Abdala, eh, a, a modo de ejemplo, lo que estábamos hablando y de los centros eh, de 24, la en Maldonado hay uno muy lindo, muy nuevo, inaugurado, reinaugurado hace unos años, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa este, para para hacerlo en, la, en un, un, un ejercicio en la práctica? ¿Qué pasa si se detectara, ¿no? Este, un covid positivo en un lugar donde hay 15, 20 chicos. ¿Qué es lo que prevén hacer? Bueno, ahí obviamente quien resulte contagiado tendrá que, por supuesto, quedar en, en cuarentena uh -huh. y según los casos, repito, no tengo presente en ese centro en particular qué es lo que está dispuesto, pero seguramente ya hay una previsión al respecto. Claro. Eventualmente puede practicarse el aislamiento ahí si están dadas uh -huh. las condiciones, es decir, si si hay un, un digamos un ambiente acondicionado. Aparte, si no, seguramente se previó ese aislamiento en otro local, en otro lugar. Muchas veces ocurre que cuando el centro 24 horas no ofrece las condiciones de infraestructura, entonces se prevé o está previsto que un caso de aislamiento se lleve a cabo en un centro de tiempo parcial, en otro centro, y ahora están detenidos o con menos actividad, ¿verdad? Entonces está previsto que, que, que allí se lleve a, a ese niño durante el tiempo de la cuarentena si fuese necesario. Podría ocurrir, obviamente que a aquellos trabajadores que estuvieron en contacto con el niño, no los que no llegaron a tener contacto, pero sí. sí los que tuvieron contacto, Salud Pública nos indique que tienen que irse para sus casas, aunque no tengan síntomas, eh, este, a realizar la cuarentena correspondiente. Y eso nos obligaría, y, y así está previsto en todo el país, este, la, la, la organización de equipos sustitutivos, ya sea con trabajadores del propio organismo del INAU de, de tiempo parcial, que pasarían a dar una mano en, en el área de 24 horas, con funcionarios del INAU de otras áreas del organismo y en una situación más extrema también ya este, hemos conversado con las organizaciones sociales que tienen convenio con el INAU y, y eventualmente las que trabajan en este caso en Maldonado, siguiendo el mismo ejemplo, para que nos den una mano en una situación de emergencia y fueran eh, trabajadores de, de la sociedad civil a colaborar con nosotros en, en la atención de ese caso emergente que se pudiera plantear, ¿verdad? Audala, usted mencionó al pasar la situación de chicos con, con adicción. ¿Qué, qué, ¿Qué tratamiento reciben? Bueno, hay eh, eh, centros especializados, hay una, un, un programa de, de intervenciones especializadas que tiene que ver precisamente con situaciones de menores Eh, en, en, en, en condición compleja, eh, eventualmente bueno, con alguna forma o algún tipo de discapacidad, menores con, con adicciones, tenemos varios centros de esas características donde se hace un trabajo muy profesional muy serio y obviamente un tratamiento y una contención diferente que es la que reciben los menores que no se encuentran en, en esa condición este, en ese sentido se trabaja con mucha intensidad, se trabaja con el Ministerio de Salud Pública se trabaja con el desarrollo de protocolos especiales, programas socioeducativos definidos particularmente a ese fin, en el área programática, repito, este es un aspecto que se analiza con independencia de las demás áreas, de las áreas de infancia, de primera infancia, de adolescencia, y por cierto, allí los desafíos son son muy grandes, y desde luego es un tema que, que merece particular esfuerzo y una particular atención. En las tan diversas áreas que atiende el Inau Abdala, ¿de qué cifra aproximada podemos hablar de niños y adolescentes que, reitero, de distintas formas y en los distintos niveles asisten en este momento? Bueno, yo le decía, en condiciones normales estamos hablando de aproximadamente 90.000 mm. personas, entre niños, niñas, adolescentes, Eh, niños con discapacidad, como decíamos recién, discapacitados, y adultos con discapacidad, que mm. también los tenemos, más de 500 eh, adultos que, bueno, que se vincularon siendo menores al organismo, que tienen algún tipo de discapacidad, y que después, por razones obviamente de humanidad y de una mejor atención por parte del Estado, permanecieron en INAHU. Mm. En realidad esto ya traspasa la propia competencia del organismo, porque claro. nosotros somos el Instituto de la Niñez y la Adolescencia, estamos hablando con el ministerio de desarrollo social y yo ya hablé de esto con el ministro barto y tuvo una respuesta muy favorable para trabajar por razones incluso del mejor, del mejor la mejor atención tanto de los de los adultos con discapacidad como de los menores a cargo de nosotros estamos hablando de la posibilidad de que esta competencia eh, la, la suma el ministerio de desarrollo social que es al eh, al, al, al ámbito del estado el que le correspondería pero por supuesto estamos simplemente analizando esa posibilidad no hay nada resuelto es un tema que ya se venía manejando desde la administración anterior y, y creo que bueno puede ser interesante avanzar por ese camino naturalmente haciendo las cosas bien y sin que sin que esto resienta ni afecte la respuesta ni la atención que estos, que estos que estas estos adultos con discapacidad reciben de parte del estado en el, en el egreso de, de los menores, en lo que pueda ser su, su salida desde el INAO, ¿ustedes las autoridades también intervienen de alguna forma eh, como salvoconducto para asegurarse de qué manera va a seguir la, la vida de ese chico? Bueno, en la medida de lo posible sí, es decir, particularmente en el caso de eh, los menores que están en centros de 24 horas, ¿verdad?, Allí lo que tratamos denodadamente hasta que cumplen los 18 años durante toda la etapa de la niñez y la adolescencia es de vincularlos a una familia. Yo me propongo además, eh, en ese aspecto, por supuesto, este, soy consciente de que evidentemente no no no vamos a poder hacer milagros en ese sentido, pero sí vamos a tratar de mejorar las cosas. Me propongo ampliar los planes de, de acogida. Hoy hay 800 familias de acogimiento familiar y eso es muy importante, estamos hablando de, bueno, de cientos de niños que si no estuvieran estos planes de acogida estarían en un centro de 24 horas. Bueno, pero tenemos que tratar de que haya más y vamos a trabajar para eso. Y tenemos que dinamizar el tema de las adopciones. Hay 450 familias que están vinculadas al sistema de adopciones esperando una respuesta y tenemos más de 410 niños en condiciones de adoptabilidad. No quiere decir que todos sean fáciles de adoptar, porque también allí hay adolescentes que a medida que los chicos van creciendo no es tan fácil darlos en adopción. Esto claro. es un dato de la realidad. Claro. Pero vamos a hacer todo lo posible en ese camino, porque yo creo que es el, la, la solución o, o, o la fórmula más beneficiosa para mejorar la calidad de vida de los niños y, por lo tanto, para avanzar en, en la protección y en la consolidación de sus derechos y en su desarrollo como seres humanos, porque esto incluye sin duda el derecho a vivir en una familia, que es un derecho que tenemos todos, que tenemos todos los, los ciudadanos y las ciudadanas de Uruguay, y todos los habitantes de la República, digámoslo así. Yo creo que ahí hay un tema central para trabajar en él, no digo que no se haya trabajado, se ha hecho mucho, pero hay que hacer mucho más, y yo voy a tratar de hacer en ese sentido lo máximo que se pueda ahí tiene que, que rozar o dialogar con otros ámbitos usted me lo confirmará o, o descartará hasta con el parlamentario con el con el sistema parlamentario tal vez no porque es un tema un tema clave ese de las adopciones las familias de acogida uno a veces se encuentra con familias que uno las ve este objetivamente y tienen todas las condiciones amor por lo por los chicos condiciones económicas laborales y demora todo como que está muy burocratizado verdad muy lento Sí, hay que avanzar, hay que avanzar. Y hay que avanzar con el Parlamento, mm. incluso en la Ley de Urgente Consideración hay cuatro artículos, ah. eh, cuatro modificaciones, porque en realidad son, si bien son artículos, son artículos extensos que sí. modifican varios aspectos. Dos aspectos centrales, pero muy importantes, de, del Código de la Niñez con relación a las adopciones que yo comparto plenamente y que, que, bueno, que esperemos que prosperen en la Ley de Urgente Consideración y que apuntan, entre otras cosas, a eso, a cortar los plazos. Mm. Allí se prevé un plazo máximo de 18 meses y... No para todo el trámite de la adopción, pero sí para la, la actividad que el inau tiene que cumplir en cuanto a la calificación de las familias que, claro. que manifiestan su, su voluntad de adoptar, ¿no? Así que ojalá que eso prospere porque eso nos puede ayudar a dinamizar este aspecto que, sí. que tanto nos preocupa. Abdala, no sé si tiene cifras allá de cuántos chicos son asistidos acá al Maldonado por INAHU. No lo tengo presente. El director departamental el otro día nos dio la cifra, pero la verdad no no la tengo en la cabeza en este momento, así que no se las puedo decir, pero pero bueno, es un dato que por supuesto está disponible, así que con mucho gusto se los proporcionamos Bien. después. Y de esos 90.000 este personas o jóvenes, niños, adolescentes asistidos, es desde el punto de vista estadístico mirando el, el pasado qué qué significa, es el máximo, ¿O en algún momento hubieron más y descendió la cifra como que estadísticamente qué datos tiene. Eh, mire, por supuesto que es un número que ha ido creciendo. Ha ido creciendo porque la sociedad obviamente eh, ha, ido, ha ido demandando mayor atención de parte del Estado, porque la, la vida se ha vuelto cada vez más compleja, eh, la vulnerabilidad ha crecido, porque los tiempos modernos determinan esa contradicción que todos conocemos, que muchas veces se da en términos de que bajan los índices de pobreza, pero sin embargo aumenta la exclusión y aumentan los, los niveles de vulnerabilidad. Esto está estudiado y demostrado estadísticamente y a través de estudios eh, que se han hecho en el país y que se han hecho a nivel de los organismos internacionales y por supuesto esto impacta mucho en, en la niñez que es un sector vulnerable por definición por supuesto hay distintos grados y, y distintas formas de vulnerabilidad no es lo mismo la situación de un menor que está en un centro de 24 horas que no tiene nada que tiene nada más que su vida es eso a la situación de un chico o una chica que asiste a un hogar de tiempo parcial o a un plan Caif Obviamente ahí sí hay una familia y esto es un apoyo a la familia en el proceso de educación y de formación de ese niño. Es una situación bastante menos dramática, digámoslo así. Pero estamos hablando, por supuesto, de familias que necesitan apoyo del Estado y el Estado se los brinda por esta vía. Es un servicio absolutamente esencial, mm. sin ninguna duda, y por eso la importancia de todo esto, ¿no? Bien, doctor Pablo Audala, le agradecemos esta conversación y le deseamos... Una buena gestión que si así se da, los niños y adolescentes del de país son los principales beneficiados. Esperemos que así sea. Les agradezco mucho la oportunidad y, y quedo a las horas. Muy amable. Buena jornada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Frecuencia abierta.